A, a esto que, que estamos haciendo hoy, que no es un podcast, lo sentimos no. y tal, pero tenemos a Manu ocupati luchando vida-muerte para sacarse bien el curso, como Dios sí. manda. Y como, a ver, nosotros os un montonazo, pero es que repetir una asignatura en la unidad del doble. ¿sabes? Sí, que, sí. Que no... Y con la subida de tasas más todavía. Exacto. que O sea... Veréis que, que de verdad que nos lo pasamos muy bien de, en la universidad y nos encanta repetir asignaturas, o sea, es una cosa maravillosa porque los profesores son todo un amor, claro. porque nos encanta conocer a gente nueva, no entonces repites claro. una asignatura y tienes toda una clase nueva de gente, es una pasada, es una experiencia que yo la recomiendo, pero es un poco caro. Fue sí, claro, es cosa... un lujo que yo no me puedo permitir. Claro, la cosa está la cosa está mala. La cosa está mala, la gente empieza ya a delinquir. Bueno, ya, ya delinquía la gente. la gente. La gente que antes pedía en la puerta del Mercadón ahora se va a pedir a la puerta de la facultad para pagarse el título. Esa es muy grave, madre. Es verdad, yo como me suban las tasas voy a tener que pedir en la puerta. Pero si es que si pides en la puerta a la facultad solo vas a tener a gente de tu edad, de tu rango. Sí, de... pero, pero en las facultades están los dos bloques. La gente que se lo puede pagar de sobre y la gente que no puede. ¿sabes? Ya, ya, los claro, pobres no hay... y los ricos. Está, pero eso lo hay en todos los lados. En el Mercadona también, ¿eh? <risa> ya, ya. Bueno, pues eso, que ahora la gente tiene excusa para delinquir porque estamos en crisis, señores. Y, no... ¿Y todo no, esto venía a... Y todo esto viene a que no es un rescate, es una línea de crédito <risa> Bueno, Venga, eh, por si no lo sabían, mi nombre es Brian <risa> Uy, madre mía, qué mal estaba. Sí y, y Manuel está conmigo, hola Manuel, buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal? <risa> pues nada, ¿Quieres ¿quieres saludar a alguien, Manuel? Yo saludo a mi pueblo. Yo quiero decir, hola mamá, porque que, que ya sé que me escucha ya. Bueno, vamos al vamos al grano e intentemos no mancharnos. El ah, qué asco. El tema es el siguiente. Como somos lo peor de la podcastfera porque somos uh -huh. absolutamente lo peor porque somos necios, o sea, Horrible. ya ni grabamos ¿cuánto tiempo hace que no grabamos? Pues desde, desde de Sevilla Japón. desde Sevilla, sí, sí desde... o sea, somos lo puto peor Kempa Kempa ha, ha grabado más podcast o sea, ha hablado más en podcast que nosotros en estos pues sí. tiempos <risa> Eh, sí que es verdad que grabamos el tema, lo que no fue con Manuel y no fue una cosa de Sabandijabs, pero estaba yo y estaba Kempa, así que se puede decir que más o menos está Sabandijabs por ahí. El tema de la keynote de Apple que estuvimos en directo y tuvimos había gente escuchando por ahí y yo sé que algún sabandijo también. Había. Así sí bien. sí eso me dijiste vamos yo reconozco que no lo escuché porque estaba en otros asuntos no pasa nada pero, pasa pero... Nada. luego luego te echo la bronca por decirlo en directo pero no <risa> vale <pasa nada. risa> esto Yo me lo pasé muy bien, además con gente que nunca había grabado y bueno fue una, fue una anécdota, oye, y lo podéis escuchar, está en un post, en, en el blog, en el post que hablo sobre iOS 6, en el primer post, y, y ahí lo podéis escuchar si queréis, está en el enlace. y Y bueno, oye, es, es el comentario de, de toda la K, no digamos, tampoco es un postar que te cagas, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Entretenida, ¿no? Entretenidísimo, vamos, una cosa fantástica. Y entonces, eh, como estamos muy arrepentidos, muy arrepentidos, muchísimo, sí. ¿verdad que sí, mano? Estamos muy arrepentidos porque no grabamos. Y, y, y queremos grabar, de verdad pero es que, o sea que no duele más repetir una asignatura el tema es que así, a modo de de un poco redención, ¿no? un poco de pues, pa pedir perdón como el marido vas, que se pasa todo el día trabajando y luego llega a casa con un ramo de flores pues, igual o no o trabajando o no o no Igual está conociendo females, pero... <risa> o igual está trabajando, quién sabe. Igual. Pues eso. No nos igual. vamos a meter en eso. <risa> pues nosotros, nuestro ramo de flores es eh, una fundier, una fundica, muy mona, muy apañada es una cosa súper protectora para el iPhone, es lo sí, más sí. protector del mundo entero es, está súper chulo porque tiene una persianica es, tiene una persiana tipo, tipo comercio ¿Sí? Ten, tenéis que tener cuidado que no pase el, el cerrajero y os ponga una pegatina del iPhone, ¿sabes? Porque eh, ya. tiene sonido, ¿no? Cuando, cuando la bajas se escucha el sonido ese que te despierta a las 8 de la mañana Exacto, exacto, el mismo sonido. Eh, es súper protectora, de hecho, nos di es de Casemate. Los chicos de Casemate me han dicho que, que si hubiera un, un ataque nuclear, que solo las cucarachas y esa funda sobrevivirían. Y era funda. Exacto. Y de hecho, eh, eh, la leyenda urbana esta de nada, ah, las cucarachas sobrevivirían", sobrevivirían si estuvieran dentro de una funda. Dentro de, de la estas. funda, claro. Exacto. Claro. Porque es una casa de cucarachas. No lo digo para que os dé asco, ¿vale? que no es de asco Uy, que es de asco y quedarte la no exacto no no no lo digo para eso de hecho hay hay un post en el blog sobre esta funda en la funda negra para más información y y en el os pondremos el enlace en el post de este que, cap, mini capítulo uh -huh para que veáis la fundica, para que veáis sus especificaciones a claro. ver, es un regalo apañado es un regalo, tiene un valor de más o menos eh, 50 eurillos uh -huh. y apañado. es un regalo que, que lo hacemos de todo corazón porque estamos muy arrepentidos muy arrepentidos <risa> Y, y nada, va a ser un concurso muy sencillito, no como el último, que hicimos una cosa muy rara. Sí. <risa> la, la hicimos eh, desde el corazón. O sea, sí. Y tenía lógica, la lógica era, pero fue un poco rara, la podríamos haber hecho más sencilla. Sí, y así que ahora la vamos a hacer más sencilla. <risa> Exacto, hemos aprendido y la hacemos ahora <risa> sencillísima. Y si quieres hablar, tú un poco podrías eh, contarlo. Bueno, yo puedo contar cómo lo vamos a hacer, un poco... Básicamente, o sea vamos a hacerlo a través de un formulario como la última vez solo que esta vez no vamos a pedir números sino que el número se os va a asignar en orden de llegada si llegas el primero eres el 1 si llegas el segundo eres el 2 y así eso no va a influir para nada porque porque no, luego una cosa, una cosa. Con random o sea que igual le toca al 1 o igual le toca al 124 y medio Mano, mano, mano. Un detalle. ¿Qué? Que no os preocupéis que, que Kemba va a ser el que cuente y él sabe contar hasta 173. Ciento, ciento o sea, Así que hasta, que, ahí... hasta ahí podéis participar todos los que queráis. <risa> vale, vale. Perfecto. Me, detalle apuntado. Y bueno, también sugerimos... Bueno, eso lo de las sugerencias cuéntalo tú. Que te salga. Ah, vale, bueno. Eh, primero cuento lo obligatorio. Sí. Que lo obligatorio es eh, compartir, o sea, hacer retweet del tweet del post en Twitter, uh -huh. eh, más eh, eh, la frase es complicada pero es muy sencillo, vamos a publicar un post con este audio, pues vosotros hacéis retweet del tweet, o no hace falta que sea retweet, un tweet con el enlace a este teste y mencionándonos. Claro. Para que puedan participar vuestros amiguitos y esas cosas. Exacto, esas cosas sin ánimo de, claro. de ganar oyentes sí. ni gente. Que en realidad, obligatorio, no no es que vaya a influir en, en, en lo que es ganar el concurso, porque mmm, sabemos que hay gente que no tiene Twitter y tal, pero bueno, si queréis ser eh, el primero de la clase, el repelente, <risa> deberíais hacerlo. Exacto, no, para ser el repelente... A ver, esto yo lo pongo como, como no obligatorio pero vamos vergüenza de sus hijos el que gane la funda y no lo haya retuiteado coincido con él y para ser el repelente de la clase lo podéis compartir en facebook y hacernos un, un petición de, de esta de, de seguir la página o la polla como un me gusta vez. vamos un me gusta que es que facebook cambia mucho y yo soy antiguo señores ¿eh? madre mía Y es que no uso Facebook, ¿eh? verás tú. Y nada, que para ser el repelente, el típico de señorita, señorita, que le he comido los mocos y me cae usted súper bien, ¿eh? Y, y yo sé que a usted le gustan los pony y tengo un pony, yo, y le, me encanta el pony, ¿sí? y le toco el cream y le toco... Pues para... Te ha quedado súper repelente, ¿eh? Me ha dado... Me han trao ganas de darte una colleja. ¿Sabes? Estos niños de 11 años que van con camisa y, y, y pajarita. Sí, sí. ¿Qué dices? Niño, no, no te pegas. Y, y con el pelazo de lengua de vaca. Con el pelazo de lengua de vaca. Y señorita, señorita, por favor, señorita, atiéndame usted, señorita, por favor. <risa> señorita, no vas a este caso ninguno, ¿eh? <risa> Niño, vete a casa, que ya acabó la clase. ¡Señorita huele a flujo de lejos, eh! ¡Ah, oh, Dios! Ay, como sigas así, le vamos a tener que poner la etiqueta de explicit. ¿No está puesta ya? No. ¿No? No, no, no. Pues eso es una falacia, ¿eh? Que lo sepas. Debería de estar puesta. Ya. Bueno, bueno de momento no nos han echado. Que, que nada más que tenéis que hacer eso Yo creo que ha quedado clarísimo y que no hemos hablado de más No, está bien, está bien Bueno, nos hemos enrollado un poquito al principio Pero está, está claro, está claro Pues ya está eh, que la, la funda A, ah, otra cosa El ganador me tendrá que enviar Su dirección claro. Se... se que es vulnerar vuestra privacidad, lo sé, pero soy consciente no. de ello, pero si no, igual me es complicado. Si claro. sois de Barcelona, os la doy en mano y os huelo el pelo y, y de todo. Y si no, de pues, no. Y, si no, pues no. y de todo. Y de todo, estamos que lo regalamos. Y además me sale más barato que enviaros la funda. Pues sí. Que, que eso que la pela es la pela y si no pues os la enviamos por correo que tendré que bajar a, a la zona a la zona oscura de mi pueblo a la zona dangerous <risa> la zona que te roban exacto la zona que no puedo sacar el iphone <risa> y voy a correos y, y no sé va a ser el primer paquete que envíe en mi vida anda qué guay va, sí es una forma de es una primera vez hay uh -huh. una primera vez para todo espero que, que sea buena y no como suelen ser las primeras veces no, hombre, las primeras veces suelen ser buenas todas no, no <risa> bueno, pero como esto no es eh, en la cama podcast <risa> Porque yo digo lo de la señorita, pero tú también te quedas a gusto. <risa> bueno, pues por eso, vamos a dejarlo ya y ya. Pues está. eso, que seáis majetes y compartáis en todo lo que podáis que, que os ganaréis nuestro corazón. Claro que sí. Y posiblemente la funda. Y posiblemente la funda. Y si no, pues ya ganaréis otra cosa claro. que tenemos. Tenemos, tenemos sorteos cosas ahí, tenemos cosas para reventar ahí, tenemos cajas y cajas. De hecho, yo.. Os bueno, seguro que recordáis que os dije que duermo en, aquí en el estudio Y paso todo el día en el estudio esperando a que Manu se conecte a Skype Que última, bueno, un mes llevo esperando a que se conecte Manu a Skype Y, y duermo ya encima de las cajas Duermo... Te da para dormir, ¿no? Sí, de hecho... Porque, and, no porque, porque sepa, hace... es un muchacho bastante alto Exacto, yo hace como un par de meses... Eh, me colgaba como un vampire del techo ¿sabes? porque aún no tenía espacio con las cajas, decía uy es que me faltan como un par de cajas para llegar al metro ochenta y lo que yo espero es que no nos pase como en Japón que sorteamos dos fundas en directo de, de iPhone y le tocó a dos poseedores de, de Android de hecho uno es Joaquín García que es el que graba Troicas. Que por cierto, me gustaría que nos enviasen Un audio correo o un mail Ni que sea, explicándonos Que han hecho con la funda, que claro. ha sido de ella Si la han regalado a alguna persona Que aman claro. Especialmente Si la si han vendido y... por ebay Si, no sé Esas cosas, ¿no? Por, claro. por hacerle un poco el tracking a la funda Claro Y tal y tal Bueno, pues estamos eh, estamos aquí contentos de... Y ya está, y vamos a Pero... terminar ¿no? Que se van a aburrir Claro, porque esto debería ser breve para que la gente lo escuchase rápido para concursar, pero claro. no. No, esta parte no la va a escuchar nadie. Se pondrán a hacer el concurso ahí y cerrarán y ya está. Y ya está, por pues nada. Adiós. Y si habéis llegado hasta aquí, enviarnos un tweet poniendo mamonas viejas. Gracias. Sí, hemos llegado al final. Adiós y un beso churregoso por detrás, por delante, abrazo, pim pam, sube, sube baja, arriba abajo, escalera pim pam. Efectivamente, este. Y <risa> todo eso. <esas cosas. risa> Oh,